Para nosotros es un momento muy, muy grato hacer este anuncio porque las, las instituciones rionegrinas que están vinculadas con el deporte, fundamentalmente los clubes, hacen un laburo enorme, enorme, todos los días del año. Nosotros nos, nos jactamos muchas veces que cuando vamos a los Juegos Evita, a los Juegos Sepa de Araucanía, eh, y ganamos, y, y somos campeones en la región, y, y estamos, somos muy, muy partícipes siempre en los podios a nivel nacional. Del, del valor ese que tienen nuestros chicos en materia deportiva para, para competir y para representarnos. Y eso es simplemente el trabajo que hacen esos chicos en sus clubes, con sus dirigentes, con sus entrenadores, todos los días del año. Así que para nosotros tener la oportunidad de acompañar a esos clubes en, en, en momentos tan difíciles como los que atravesaron durante la pandemia y ahora en este 2022... Es muy, muy grato y también eh, haber hecho una alianza de trabajo con el Ministerio de Gobierno donde ellos van a facilitar un montón de herramientas a los clubes para que puedan formalizar su, sus papeles, donde puedan estar en regla en personería jurídica y demás, cosa que aquellos que no están en regla muy rápidamente puedan hacerlo para, para ser beneficiarios del aporte nuestro, hace que, que el gobierno de la provincia articule un montón de organismos, ...que están eh, relacionados estrechamente en materia del de, de deporte... ...como en este, momento, en este caso es la Secretaría de Deporte del Ministerio de Gobierno... ...y nos facilita a todos, muchísimas... Nosotros de, la, ...nos facilita la manera de llegar a los clubes... ...y a los clubes les facilita la manera de inscribirse... ...y estar en regla para, para recibir el aporte. ¿En materia de infraestructura? En materia de infraestructura vamos a trabajar fuertemente... ...este año y el año que viene con aquellos clubes... ...que van a estar vinculados a los Juegos de la Araucanía... del año que viene, que somos sedes, son 13 clubes de la provincia donde se van a invertir cerca de 100 millones de pesos en, en materia de infraestructura deportiva y también estamos acompañando por otro lado a otro, a otro montón de clubes, de Secretaría General y otros organismos que, para que también tengan su, sus obras como, como las solicitan, que, que son necesarias y Río Negro tiene también una, una necesidad muy, muy grande de mejorar su infraestructura deportiva así que desde el gobierno de la provincia siempre acompañando esas iniciativas ¿Y Se había presentado el año pasado este programa ¿Cuál es la diferencia del año pasado? Ahora. La gran diferencia del 2020 y 2021 fue que en esos momentos el, el aporte era por sobre todo para eh, cubrir los, los, los gastos que tenían las instituciones con los costos fijos, ya sean eh, salarios, impuestos, servicios, alquileres de espacio que muchos, muchos clubes alquilan espacios y que con la merma de... cuando tuvieron que cerrar la puerta y la merma de su cuota social se veían imposibilitados de, de cubrir esos gastos, el aporte este le venía bien para eso. Hoy que ya la, la situación deportiva y la participación de la gente volvió a, a una normalidad, Eh, ampliamos la, la posibilidad de dirigir estos, estos aportes y hoy pueden comprar elementos deportivos, indumentaria también que son cosas que a los clubes les cuesta muchísimo a veces afrontar ese gasto, entonces estos aportes contribuyen a esa compra ¿A ¿Los clubes reales pueden acceder? Cualquier institución que tenga formalidad en su, en, su, en su constitución, que tenga un estatuto, que tenga personería jurídica y demás, algo relacionado con el deporte, sin fines de lucro, pueden acceder a este beneficio. Por eso es muy importante la articulación que estamos haciendo hoy con, con el Ministerio de Gobierno para esas instituciones que no tenían esa formalidad, que rápidamente la puedan tener. Diego, ¿a partir de cuándo comienza a regir este programa? A partir de hoy mismo, hoy saliendo de, de este anuncio... Ya empezamos a hacer públicos el link donde eh, a través de una plataforma web eh, los clubes muy fácilmente ingresando ese link empiezan a subir información que nosotros necesitamos para generar los expedientes para el pago. Así que a partir ahora de un instante ya van a estar en, en las redes de, de gobierno de, de, del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría de Deportes ya publicados estos links y nosotros... De manera más artesanal, manualmente y por WhatsApp y por distintos medios, a cada una de las instituciones que tenemos un registro, también la vamos a hacer llegar personalmente a ese link.